Estás escuchando en la otra oreja. La otra orejita. Empezamos esta sección para los chicos y no tan chicos. Muchas madres, muchos padres, algunos maestros y maestras también esperando esta sección de la otra orejita. Vamos a escuchar a un grupo desde México, presente siempre, fre con frecuencia, los Bandula, esta banda, que en relación a los derechos de los chicos, también nos dice, apaga la tele. Sí, vamos a jugar un rato por la otra oreja, está en juego, Bandula. Papás que dejan a sus hijos por la televisión no quiere problema ni complicación Esta canción es dedicada mira que yo papás que dejan a sus hijos por la televisión no quiere problema ni complicación Satanás porque a sus hijos todo el día dejan bien? që nes brinde diversion apaguen la tele y luego proponganles un buen juego Ay. Yo te cana su psico con la televisión, no quiere problema ni complicación. escuchando por la otra oreja La otra oreja de mujer Otra mujer que homenajeamos a 20 años de su ausencia física, ¿no? Porque tenemos la música felizmente de México, Amparo Ochoa. Una mujer, ¿no? Qué mujer. Amparo Ochoa en El Recuerdo por la otra oreja. La mujer se va la vida compañera. Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio a la cocina. Estaba oscuro, sin hacer ruido.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 Rompió el silencio, soltó un jorido. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales y sirvió los panes. Llevó a sus hijos para la escuela. Pensó en la dieta que se comían. Midió el dinero, compró verduras.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 que todas eran amigas Volvió a su casa, casa rentada, dio más a amigas desde la entrada, le dio a Francisco con qué jugar, barrió los pisos, tendió las camas, se vio al espejo, miró las scusas de La medicina pidió su turno en los lunes palabras con sus vecinos hubo sonrisas en formación toda la raza en su campo se las arregla con el trajín siempre mujeres cumpliendo oficios que se entretejen sin tener fin ser costureras ser cocineras recamaras y planchadoras ser enfermeras y lavanderas también me espera si educado Se fue derecho para su nido, siempre pensando, planchó la ropa, todo lo roto, dejó sucido, tenía un momento para descansar, se abrió la puerta y entró el marido, también molido de trabajar, puso la mesa, sirvió la sopa para quejarse no abrió la boca Picaron, se habló de niños y de dinero, de las vecinas, de algún dolor, de los camiones y del patrón, clavó los trastes y roba basura, durmió a los niños, cambió pañales, como aire que entra por la ranura, los dos jugaron con su té le dio la vuelta a la cerradura, durmió de pronto todos sus males. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero, se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. ando también a Amparo Ochoa por una amiga, su hija María Inés Ochoa, con una subversión también sin documentos. Andrés Calamaro, la rumorosa María Inés Ochoa por la otra oreja. Déjame atravesar el viento sin documento que lo ere por el tiempo que estuví No quedas válida porque pareces dormido porque buscando tu sonrisa sería toda mi vida quiero ser la única que te muerda la boca quiero saber que la vida contigo no va a terminar Déjame que te cierres esta noche los ojos y mañana Vendre con un cigarro a la cama Porque no tengo mas intenciones Que seguir bebiendo de esta copa Que no esta tan rota Quiero ser la unica que te muerda La boca Quiero saber que la vida contigo No va a terminar Porque si, sí, porque si, sí, porque si sí. Porque nadie Quiero pasar un día entero sin ti Estás escuchando según la otra oreja. La otra oreja subversiva. Y en estos días se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de la gran Violeta Parra fallecida en Santiago de Chile el 5 de febrero del 67. Ya hace 47 años esta cantautora, pintora, escultora, bordadora, ceramista chilena, una de las folcloristas más importantes de América, fundadora de de la música popular de su país. Varias veces, por aquí, por la otra oreja, escuchamos a la misma Violeta. Hoy, subversivamente, Los Miserables. Los Miserables haciendo una subversión. Escuchemos atentamente la letra y... Este tema tiene más de 50 años en la vigencia. Por la otra. Mirando como sonríe, no. escuchando desde la otra oreja y cerrando este programa como siempre lo hacemos con una versión una subversión de esto siempre el original de Carlos Puebla hoy desde México por Gavino Palomar es en una grabación muy especial hecha punto con el frente farabundo martí de liberación nacional en El Salvador hace unos años en vivo que vino en palomares hasta siempre hasta la victoria siempre otra oreja